voy a explicarte en el entrenamiento de hoy un ejercicio muy simple básico para aprender a conectar con la fuente muchas veces creemos que hay que hacer las cosas muy complejas para obtener resultados eh, importantes y no es así yo te diría que los ejercicios como el que te voy a explicar muy simple muchas veces son los más poderosos de hecho este lo es es el más poderoso para aprender a conectar con la fuente original en tus visualizaciones meditaciones diarias voy a voy a darte las pautas básicas para que tú hagas esa visualización vas a aprender gracias a este entrenamiento a conectar con la fuente yo es algo que hago habitualmente en mi vida diariamente en mis visualizaciones hago esa conexión porque es la energía más poderosa es de donde venimos nosotros somos almas encarnadas pero realmente somos fractales de la fuente divina. Ayer, en el entrenamiento de ayer, que por cierto te recomiendo que vayas a verlo si no lo has visto porque va a complementar eh, este mismo entrenamiento de hoy, te explicaba cómo, eh, por, qué, por qué hay que conectar con la fuente en nuestras visualizaciones. Hoy voy a enseñarte la técnica en cuestión, cómo hacerlo. Pero es muy importante que entiendas que nosotros somos esos fractales de la propia fuente divina y cuando conectamos en nuestra visualización a través de lo mental eh, en, en, en la visualización diaria que hacemos con, con la fuente original que nos ha creado... Ahí nosotros podemos crear eh, una burbuja de protección contra todo lo externo o contra cualquier entidad oscura que trate de perjudicarnos, limitarnos o también, por qué no, parasitarnos mentalmente y que nos eh, limite nuestro crecimiento aquí en la Tierra. Así que quédate, vamos a, vamos a explicar rápidamente este entrenamiento, este ejercicio y a partir de ahora vas a poder aplicarlo eh, en tus visualizaciones Diarias. Mi nombre es Luis Garre. Soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor y estoy aquí para despertar mayor conciencia a través de mensajes espirituales, a través del propio conocimiento que tenemos a nuestro alcance, que viene de, de milenios, de años atrás. Es conocimiento ancestral, de iniciación hacia lo que Es en realidad nuestra evolución, eh, todas las almas que estamos en ese plan divino de ascender, de evolucionar, de crecer a través de la experiencia física, de esta encarnación en la que ahora nos encontramos. Vamos a hacer ese trabajo juntos, vamos a seguir creciendo en más amor y por supuesto entendiendo que en el mundo físico en el que hoy estamos existe la dualidad la dualidad es nuestra maestra pero eso quiere decir que está la polaridad de la luz y la polaridad de la sombra por eso hay personas que hacen el bien en su vida que son personas de bien que, que quieren el bien de los demás y que trabajan en su propio crecimiento y también desean el crecimiento de todos los seres humanos y por supuesto está la polaridad negativa la polaridad de sombra las personas que están haciendo el mal que están desconectadas de los demás seres humanos y que están tratando de manipular engañar someter eh, extorsionar todo lo que sea posible para aprovecharse de otras personas esto es lo, lo que diferencia la polaridad de la luz y de la sombra la polaridad de la luz las personas que estamos trabajando para, para la luz somos personas que estamos conectadas a esa unidad divina y también estamos en conexión con todos los seres humanos Al margen de las diferencias de los diferentes pensamientos opiniones creencias absolutamente eso da igual nosotros somos hermanos en, en lo esencial y cada persona está en su propio proceso evolutivo lo más importante es que hemos elegido hacer el bien eh, tanto para nosotros como para los demás y la polaridad negativa está tratando de buscar la verdad fuera de ellos, es decir, está buscando el privilegio en la materia, eh, está buscando su propia comodidad, bienestar, poder, dinero, a costa del de perjuicio de otras personas. Esto es, esta es la gran diferencia. Ahora vamos a entrenar, vamos a entrenar en conexión con esa fuente divina, precisamente para que eh, no haya ningún tipo de interferencias negativas en nuestra vida, y sepamos protegernos adecuadamente de todo lo que es pues bueno una vida a nivel físico humano pero también por qué no decirlo también a nivel eh, de entidades no físicas no humanas que también existe y que es toda esa energía y que también está esa energía en el multiverso nosotros somos seres multidimensionales y existen más dimensiones al margen de la dimensión física en la que hoy nos encontramos por lo tanto Puede existir y puede haber ataques de todo tipo también venidos desde esos planos de dimensionales que, que, que conocemos y que sabemos que existen. Así que vamos, vamos a hacer este, esta visualización rápida. Quiero que entiendas que este ejercicio muy sencillo pero también muy poderoso eh, va a hacer que ya no haya intermediarios entre tú y la fuente original de donde has partido y a donde vas a ir cuando completes tu evolución. Por eso es tan importante sacar de nuestra vida cualquier intermediario, todos esos intermediarios que nos han puesto principalmente desde el sistema corrupto en el que vivimos, que es un sistema interesado en el dominio, en el sometimiento y en la esclavitud del ser humano. Por eso hay montones de intermediarios que nos han confundido, así que sacamos todo eso a nivel de religión de deidades de dioses de política de gobiernos porque todo lo que sea interferir entre nuestra soberanía y nuestra libertad personal y la propia fuente de donde venimos va a hacer que precisamente nosotros vivamos en la dependencia busquemos siempre que alguien o algo nos resuelva la vida nos salve la vida o nos solucione los problemas y esto no va a ocurrir nunca nosotros somos responsables, salimos del victimismo, dejamos de esperar nada externo porque nosotros somos magos creadores de realidad y hacemos realidad exactamente lo que deseamos hacer en nuestra vida, pero lógicamente porque nosotros pasamos a la acción, eh, llevamos a cabo los hábitos necesarios y tenemos la mentalidad adecuada para ello. Así que, sin intermediarios quiero que entiendas que las dos herramientas más poderosas que tiene el ser humano para conectar con la fuente divina es la visualización mental y el sentimiento estas son las dos herramientas más poderosas del ser humano en nuestras conexiones con el mundo espiritual que no es visible a nuestros ojos pero que es más real te diría que incluso la propia realidad física entonces Muy importante que entiendas que la visualización es algo que tienes que practicar y tiene que ser una visualización que consigas unirla a un sentimiento. Quiero explicarte, quiero que entiendas qué significa eso. Tienes que sentir que en esa, en esa imagen mental que estás haciendo, una película mental que vas a crear eh, en una visualización, vas a sentir cómo con vas a sentir ese sentimiento va a brotar en ti de que realmente estás conectado a esa fuente divina y te estás sintiendo parte de todo lo que existe esto es muy importante tenemos que generar ese sentimiento dentro de la visualización para que funcione correctamente así que vamos a visualizar y visualizar al final que es es crear una realidad nosotros que creamos a través de nuestra mente así que vamos a crear la realidad que exactamente deseamos a través de lo mental tenemos que creer en nosotros los maestros espirituales todos los maestros espirituales vinieron a eh, compartir con nosotros el mensaje de autoconfianza y de empoderamiento personal y de que no existiera ningún intermediario entre tú y la fuente divina este fue el mensaje principal también para decirnos por supuesto que la muerte no existe, que no solamente somos un cuerpo de, de, de carne y hueso, sino que somos energía eterna. Así que para que vivamos nuestra vida desde esa creencia, que esa es la verdad, nosotros tenemos que creer que, que somos esa energía y que la muerte es algo que nos han enseñado, eh, además con muy mala intención, para que viviéramos una vida con miedo, con limitación, y eso no es así a partir de ahora tienes que vivir tu vida entendiendo que eres un ser inmortal que tiene que evolucionar que esta es una prueba para evolucionar por lo tanto no nos vamos a detener ante nuestros obstáculos sino que vamos a jugar a este juego para ganar no vale jugar a empatar no vale jugar para no perder aquí hay que jugar a ganar y eso significa salir a por tu mejor vida eh, en este plano enfrentarte a todos tus miedos mentales y vivir tu vida desde la conciencia infinita que eres así que somos creadores de realidad lo vamos a hacer a través de la visualización y lo primero que hacemos en ese ejercicio de visualización que tú mismo tú misma puedes hacer no más de 10 15 minutos es importante que, que los hagas mmm, al despertar a mí me gusta hacerlo al despertar porque el, estamos más tranquilos las ondas cerebrales son las adecuadas o antes de ir a dormir o también Al mediodía, después de comer, en ese periodo en el que estamos también más relajados, son buenos momentos para hacer una visualización rápida, porque va a ser muy fácil inducirnos a la relajación. Sabes que luego, conforme el día va, va, va transcurriendo, estamos demasiado activos, hay mucho ruido mental, hay mucho estímulo externo, es más difícil encontrar ese momento para que eh, podamos relajar de verdad la mente que es tan importante para acceder a la visualización. Yo te recomiendo que esos son los momentos del día eh, más importantes para, para la meditación, para la visualización, pero busca tu propio momento en, en base a tu propia circunstancia de vida, lógicamente, y piensa que no más de 10-15 minutos Eh, es suficiente para hacer este, para activar este ejercicio y para que funcione, así que vamos a un lugar tranquilo, nos relajamos, cerramos los ojos en una habitación sin estímulos externos, sin ruidos, con una posición cómoda, espalda recta, eh, manos sobre las rodillas, ahí es donde nosotros cerramos los ojos, hacemos inspiraciones profundas y soltamos el aire lentamente, Vamos a hacer varias, varias inspiraciones profundas. Vamos a soltar el aire muy lentamente para notar cómo nos vamos relajando. Este es un ejercicio que no, no te lo quiero eh, ir guiando, es decir, no lo tengas como una guía. Más bien tenlo como, un, como, como eh, los puntos exactos que tienes que cumplir para que el ejercicio se desarrolle correctamente. Eh, que vas a ver que es muy fácil. Solamente ten en cuenta que lo primero es la relajación a través de la respiración hasta que te sientas eh, en, en cuanto en cuanto transcurran unos minutos ya pues mucho más relajado o relajada una vez que estés ya en ese momento de relajación es cuando comienza la visualización y la visualización es tan sencilla como imaginarte como un rayo de luz sale de tu coronilla un rayo de luz blanca sale de tu coronilla y asciende en unión hasta la fuente original vas a sentir como esa luz se conecta con la fuente original y empiezas a notar a sentir como la energía de la fuente baja y llega también a través de ese rayo de luz entra en, en tu ser a través de tu coronilla y empieza a invadir a invadir todo tu ser esa energía de luz te hace sentir que ya estás conectado a la fuente y es muy importante que empieces a notar como se va creando una luz cada vez más brillante a tu alrededor que forma una burbuja una burbuja de protección ahora estás totalmente protegido por esa luz y en plena conexión con la fuente divina vamos a vol vamos a reforzar esa conexión lo podemos hacer también de la siguiente forma vamos a imaginar como un haz de luz sale de nuestro centro de del ser de nuestro plexo solar o chakra corazón, que es el centro de nuestro universo. Nosotros como almas somos también un universo y ahí desde nuestro centro del ser sale un haz de luz que vuelve a conectar también con la fuente divina. Esa esa conexión hace que se refuerce mucho más nuestra energía y también podemos conectar eh, a la misma vez que estamos conectados a la fuente podemos sentir la conexión, así que podemos hacer que ese rayo de luz se bifurque y también vaya a Madre Tierra. Vamos a sentir eh, que, que somos todo con la unión de Madre Tierra y la unión de la fuente eh, original y vamos a quedarnos ahí unos minutos sintiendo que estamos plenamente conectados, nosotros somos precisamente ese, ese nexo de unión entre la fuente y la, y la Tierra, el planeta Tierra, que es un ser vivo, eh, que es el que ahora nos acoge y nos está ayudando a, a evolucionar. Así que solamente tienes que hacer eso, sentir como un rayo de luz sale de tu coronilla, sale de tu plexo solar y se conecta a la fuente divina a la misma vez que también conecta con madre tierra y a partir de ahí mantente unos minutos en esa conexión sintiendo como esa burbuja se ha creado a tu alrededor y te está protegiendo te está protegiendo y a partir de ahora te va a proteger de cualquier eh, entidad humana o no humana eh, que pretenda dañarte perjudicarte o cualquier o en cualquier caso eh, alterar tu propia evolución esto vale para todo lo que es la protección, la sanación y que sientas que esa armadura de luz ya te protege y cada vez que haces esta, esta visualización, este ejercicio, sientes que se refuerza mucho más, es más, te voy a decir más. Eh, a partir de, de cierto número de veces que, que lleves a cabo este ejercicio, solamente con el pensamiento, cuando tengas un, un, una debilidad, tengas un momento en el que te sientes más bajo o baja de, de estado anímico, haz este tipo de, de ejercicios mentalmente y de una forma rápida. Ya no, no vas a necesitar hacer la visualización ni nada, simplemente con tu pensamiento sientes que conectas rápidamente con un rayo de luz que, que accede a la fuente y que baja de la fuente esa energía que te ayuda que eleva tu vibración y solamente con el pensamiento ya lo vas a estar haciendo en unos minutos estés donde estés en el momento en el que te encuentres nadie tiene por qué eh, per, percatarse de, de lo que estás haciendo lo, lo hacemos todo a través de nuestra mente y con un solo unos solos minutos o un solo minuto simplemente sintiendo esa conexión con madre tierra y con la fuente desde ese haz de luz ya sentimos esa protección que cada vez es más fuerte eh, porque es una armadura de luz que nos protege como te digo de la sombra de la oscuridad de cualquiera que trate de hacer el mal en nuestra vida Así que eh, ahí es donde nosotros vamos a sentirnos libres, como te decía, sin intermediarios, soberanos de nuestra propia vida, eh, responsables y, por supuesto, fuera de cualquier actitud victimista. En cualquier momento y lugar podemos hacer este ejercicio de conexión rápida a la fuente y de sentirnos que estamos protegidos. Así que, muy importante, muy importante que entiendas que, que es una visualización súper fácil y que puedes hacerla en cualquier instante de tu vida lo voy a dejar aquí espero que os haya aportado este ejercicio ahora practicarlo y me contáis qué tal y bueno yo lo hago habitualmente como os digo eh, para mí es muy importante es lo que a nivel de visualización mental creo que es lo que más nos puede proteger más, más que cualquier otro tipo de, de visualización es lo que nos va a empoderar y nos va a elevar la vibración mucho antes para seguir nuestro camino de luz de evolución en este mundo si queréis profundizar mucho más en todo este tipo de herramientas de visualizaciones de conocimiento espiritual te puedo enseñar dentro de mi programa más avanzado que es la trilogía eres alfa y omega son libros porque los libros han sido mis grandes mentores lo siguen siendo donde más he aprendido ha sido de, de los propios libros y por eso en los últimos 15 años de mi vida he volcado todo ese conocimiento toda mi propia experiencia personal en la trilogía de alfa y omega que está escrita desde el alma para ayudar a transformar la vida de miles de personas que están ya pues transformándose con ella tienes debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa te la voy a enviar estés donde estés en cualquier parte del mundo y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada estoy entrenando en un programa personalizado con muchísimos seres humanos ya que están mejorando su vida en esas sesiones que hacemos eh, juntos en cuanto al trabajo espiritual, crecimiento personal, etc. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la mentoría privada y también a, al programa de la trilogía, a la trilogía Eres Alfa y Omega. Por mi parte, nada más, nos volvemos a ver mañana mismo. Gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestras vidas. Seguimos creciendo, seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor. Que paséis un feliz día. Mi alma saluda a tu alma.